Cuentos de hadas españoles El rey y el ogro Era así una vez Un rey llamado Henry Que estaba aburrido de su vida cotidiana Y mundana Llegó a un punto en el que estaba tan bloqueado Que decidió explorar el mundo Y experimentar cosas nuevas Y así Un día entregó el reino Temporalmente a sus ministros Se deshizo de su túnica real Y se puso el atuendo de un plebeyo Pero antes de partir Escuchó el consejo del mago real El camino que recorres es desconocido Y allí encontrarás monstruos Que pueden cegar tu conciencia con las tentaciones No te dejes tentar por las apariencias externas Elige sabiamente Y recuerda bien Que no todo lo que reluce es oro Henry asintió Y emprendió su viaje Después de viajar durante horas Pronto se cansó Y decidió descansar debajo de un manzano Sin darse cuenta de que allí residía una serpiente venenosa Se durmió Y la serpiente se arrastró hacia él para morderle Pero en el preciso momento Una mujer que pasaba Persiguió a la serpiente con un palo El ruido despertó a Henry ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Henry vio a una mujer con pecas en la cara y cabello rizado Pero antes de que pudiera decir algo, ella se escapó hmm. Creo que le ha impresionado mi buena apariencia hmm. oh, oh. Todavía me siento somnoliento Me mojaré la cara con un poco de agua ¡Oh, Dios! Hmm. Vaya, mírame ¡Qué chico tan guapo! Riendo con orgullo, continuó su viaje. Después de viajar durante horas, se encontró con una vieja mansión en ruinas, en la que vivía un ogro. El ogro lo invitó a un juego de dados. Al entrar, Henry notó que el ogro había esclavizado a las doncellas para cuidar su mansión, entre ellas... Henry descubrió a la mujer que le había salvado la vida ¡Oh, bienvenido, Rey Henry! Es un placer poder jugar a los dados aquí contigo Déjame que te explique mis reglas ¡Claro! ¡Adelante! Si tú pierdes, tendrás que darme algo a cambio Bien, construiré un nuevo castillo para ti Pero si yo gano como premio... ...quiero casarme con una de estas doncellas. <risas> ¿Ganar? Extraños de reinos lejanos me han desafiado a este juego... ...pero ninguno me ha derrotado todavía. Hmm, bien, ya lo veremos. ¿Comenzamos a jugar? ¡Claro! Y así comenzó una intensa partida de dados. Continuó durante horas. Y finalmente... Henry salió victorioso ¡Sí! ¡Eso es! ¡He ganado! Ah, bueno, está bien Te he subestimado ah, Bueno, dime con cuál de estas doncellas quieres casarte Al mirar a las hermosas doncellas Henry inicialmente se sintió tentado de casarse con una de ellas Pero recordó las palabras del mago No es oro todo lo que reluce. Quiero casarme con ella. ¿El sí? ¿Por qué? Hay doncellas mucho más guapas que ella. Puede que sean más bonitas, pero es ella con quien quiero casarme porque seguro que es una buena persona. Confundido, el ogro asintió y Henry cogió las manos de Elsie. ¡Oh, muchísimas gracias! Me ha salvado la vida Él sonrió y juntos abandonaron la mansión del ogro y cabalgaron de regreso a su reino Pronto se casaron y se celebró una boda real El mago bendijo a la pareja de recién casados y todas las personas del reino se regocijaron Cuando pasaron unos días, Henry decidió desafiar al ogro nuevamente Voy a jugar una nueva partida de dados con el ogro Le derrotaré una vez más Querido, me preocupa que no tenga suerte esta vez Él puede vencerte No te preocupes, cariño Nunca jamás podrá vencerme Soy yo y no la suerte la que gana la partida Dime una cosa ¿Qué quieres que le pida cuando le gane esta vez? Él tiene un caballo marrón en el establo de su mansión Tráemelo ¿Estás segura? Puedes pedir cualquier cosa Sí, mi vida, estoy segura, porque ese era mi caballo Oh, bien, vale, de acuerdo, en ese caso lo recuperaré para ti Dicho esto, el rey se fue para desafiar al ogro a otra partida de dados Jugaron durante horas y una vez más fue Henry quien fue el ganador <risa> ¡Victoria! ¡Te gané otra vez, ogro! Esta vez quiero llevarme el caballo marrón que está en tu establo. Le pertenece a mi esposa. Mm, vale, está bien, llévatelo. Pero no tendrás tanta suerte la próxima vez. Henry le guiñó un ojo y regresó junto a su reina con el caballo marrón peludo que ella le había pedido. Durante las siguientes semanas, Henry estaba lleno de confianza y estaba cegado por la sed de derrotar al ogro por tercera vez consecutiva. Pero... Mi amor, ¿qué, ¿qué va a pasar si no ganas? Ahora estoy seguro de que no hay nadie lo suficientemente bueno como para ganarme a los dados. No te preocupes, le ganaré y voy a pedirle todo lo que tiene. Y se fue a la mansión del ogro, donde jugaron con gran intensidad. Pero esta vez, las cosas no salieron a su favor. El ego de Henry se derrumbó. Cuando fue derrotado por el ogro No, no, esto no puede ser Has hecho trampa, esto es injusto Deja de quejarte, he ganado yo Así que ahora me darás lo que yo quiero Y eso será tu primogénito <risa> Y no trates de engañarme, sabes que conseguiré lo que quiero Con la cabeza agacha Henry asintió Y volvió a su reino Cuando llegó Narró todo lo que le sucedió a su esposa No te preocupes Encontraremos una solución Pasaron los meses Y el rey y la reina Fueron bendecidos con un niño pequeño El reino se regocijó Henry ya había olvidado la promesa Que le hizo al malvado ogro Un día Henry salió al bosque a cazar Pasó el día Henry ni siquiera pudo atrapar una sola mariposa Y mucho menos un animal Cansado Regresó a su palacio Cuando llegó Encontró a los guardias del palacio Magullados y gimiendo de dolor Él sí y su hijo No se veían por ninguna parte ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado aquí? Un gigante atacó el palacio No estábamos a la altura de su fuerza ¿Y dónde están Elsie y mi hijo? Uh, se llevó a la reina y a su hijo No podemos hacer nada Al escuchar esto, Henry recordó el trato que hizo con el ogro Oh, no El ogro se ha llevado lo que quería ¿Qué qué puedo hacer ahora? Sin tener idea de cómo rescatar a Elsie y a su hijo Henry fue a ver al mago en busca de una solución y le contó todo sobre su trato con el ogro. Podrás rescatar a tu mujer y a tu hijo solo si consigues la poderosa espada que pertenece ahora al rey de Robles. ¡Ah! Es un gran amigo mío y me debe una desde el momento en que le ayudé a ganar la batalla de Sheran. Muy bien. Toma esto. Este es un huevo de dragón muy raro Una vez que obtengas la espada, rompe el huevo del cual saldrá un precioso bebé dragón Esto es maravilloso, pensaba que los dragones se habían extinguido Lo han estado mucho tiempo Este es el último huevo de dragón que queda en el mundo Dale esto al gigante A cambio de lo cual el gigante liberará a tu esposa y tu hijo El rey agradeció al mago y se aventuró a rescatar a su familia Fue a ver al rey de Roble Quien con mucho gusto le entregó la espada Y continuó hacia la cueva de los gigantes con el huevo Cuando llegó a la cueva Entró corriendo y encontró a Elsie sentada a un lado Jugando con su bebé Oh mi amor, al fin has venido Os he echado mucho de menos Nosotros a ti también ¿Quién se atreve a infiltrarse en mi reino? Yo soy el rey Henry y he venido a rescatar a mi esposa y a mi hijo ¿Y qué te hace pensar que te dejaré ir tan fácilmente? Tengo algo que ofrecerte a cambio de la libertad de mi esposa y de mi hijo ¿Qué? ¿Tratas de sobornarme? <risa> Yo no Acepto, sobornos Ah, uh, creo que realmente esto te va a gustar Es algo muy especial Henry se acercó al gigante Y colocó el huevo del dragón en el suelo Esto es... Cogió la espada y la levantó Con gran fuerza golpeó el huevo Se abrió y salió la cabeza del bebé dragón Un bebé dragón ¡Oh, ven con Mami! Desde hace mucho tiempo he anhelado uno. ¡Oh, muchas gracias! ¡Oh, quién es el pequeño dragón más bonito del mundo? ¡Oh, qué bonito eres! Vámonos rápido antes de que nos detenga nuevamente. Subieron al caballo y salieron de la cueva del gigante. Henry regresó al palacio con Elsie y su hijo. Y ordenó a los guardias que capturaran al ogro El ogro fue arrestado y puesto tras las rejas Todas las doncellas de su mansión fueron liberadas del ogro Y el rey Henry juró no volver a jugar a los dados nunca más Porque aprendió que el exceso de confianza es malo Pero la avaricia es peor